Hola, bienvenidos al tercer podcast sobre el Estudio Ghibli, de nuestro blog subcultural. Soy Vicky, otra vez, y hoy os voy a hablar sobre la que es considerada, término no del todo correcto, primera película del Estudio Ghibli que realmente no lo es, y que se llama Nausicaa, del Valle del Viento, en versión original que hace no tan y no Nausicaa, y que se estrenó el 11 de marzo de 1984, hace ya la tera de años. Es decir, es una película antigua, por tanto... Su dibujo no se puede equiparar a lo que luego haría el estudio Ghibli, además por razones que vamos a explicar ahora. Esta película eh, nació pues un día que el señor Miyazaki se dedicó a hacer bocetos sobre aquello que quería hacer. Planteó historias como las que luego se desarrollarían en el Castillo en el Cielo o Mononoke, ya fue planteada en estos tiempos y no se hizo hasta casi una década después. Eh, lo importante es que a Miyazaki le llamaron unos editores de animagre me parece que se llamaba la empresa, queriendo hacer, realizar una especie de reseña sobre su carrera como animador y Miyazaki aprovechó que venía una editora a verle para enseñarle todos los proyectos que tenía en mente. Miyazaki pretendía que hiciera una película, no le salió la cosa tan bien, sino que le pidieron que hiciera un manga sobre Nausicaa. Es cierto que es un proyecto, es un manga realmente de calidad, pero hay que destacar que en el contrato que hace con la empresa Miyazaki ya pone que en caso de recibir un proyecto de animación, el manga pasa completamente a segundo plano. Es decir, demuestra que lo realmente importante para Miyazaki era animar el largos, porque la televisión consideraba, después de lo que pasó en Toei, que la televisión tenía demasiadas limitaciones de presupuesto y de, de creatividad, te tenían que cargar el proyecto, no lo podías hacer tú. Y por eso decidió que el largo era lo que mejor le iba. Y el manga era el manga y demás proyectos, libros de ilustraciones y demás, era solo un entretenimiento que tenía Miyazaki cuando no podía hacer una película de animación o entre periodos en los que estaba descansando de hacer una para otra. Así que Nausicaa nace como un manga sin más, encargado por la revista en cuestión. Y al poco de llevar unos tomos, la revista se plantea hacer un cortometraje sobre Nausicaa y finalmente decide plantear el largo. Miyazaki es retricente en un primer momento animarla porque concibe el manga como una cosa que no se va a animar, de hecho lo pone en las condiciones del contrato, que no se realiza un anime sobre el manga, pero al final cede por ser el mismo el director. Eso sí, es una obra difícil de adaptar y se notan las diferencias entre manga y anime, porque es muy densa presenta una cantidad de personajes enorme y Miyazaki se ve obligado a reducirla de hecho cuando se comienza la producción de, de la que luego sería la película que solo tuvo nueve meses de producción lo cual es tiempo récord Eh, Miyazaki solo había escrito los primeros tomos de la obra los primeros capítulos no tenía ni idea de cómo iba a acabarla y es más, el manga acaba 13 años después de que se hiciera la película y con un final completamente distinto al de la película en fin. eh, esta película contó con grandes limitaciones por el hecho de que la hacía un estudio ajeno sí dirigido por Miyazaki colaborando con Takahata pero Topcraft era un estudio distinto Quiero decir, había un productor encima que no les dejaba hacer lo que les daba la gana, cosa que en Ghibli no pasa. Por eso, aparte de los nueve meses y, y el tema del presupuesto, es una película técnicamente, en lo que se refiere a los aspectos técnicos de animación o acabado en general menor en comparación con, con el Castillo en el Cielo, por ejemplo, que es la que le sigue y que contó con muchísimo más presupuesto, bastante más tiempo y pues la mano de Miyazaki que la podía meter donde quisiera, no como en este proyecto, que estaba corta. Eh, respecto al argumento, pues bueno, si no habéis visto Nausicaa, así unas líneas muy sencillas, la protagonista se llama justo igual, Nausicaa del Valle del Viento, es la la princesa, la... Última superviviente de su clan que vive en el valle. Y bueno, pues el mundo está en completa guerra entre distintos clanes, ¿vale? Uno reinado por la princesa Cusana, que es Tormequia, aliados de Nausicaa, y el otro, ¿m? el otro bando, que no me acuerdo el nombre de la familia, pero bueno, otro imperio que intenta conseguir el Valle del Viento y todo lo que tiene eh, Tormequia como Nausica le debe lealtad a, a la princesa gusana, se verá obligada a ayudarla, pero realmente eh, el pensamiento de nausica es distinto. ¿Por qué? Bueno, pues el mundo donde se realiza esta guerra es algo súper posapocalíptico, porque hace mil años, ha habido, mil años ha habido otra guerra enorme entre humanos en la cual usaron tales armas que dejaron toda la tierra estéril y los animales se volvieron en contra de ellos. Principalmente lo que salen en nausica son gusanos. <risa> pero... Esos insectos se han recluido en una zona contaminada donde los humanos no pueden entrar. Es perjudicial para ellos el, el gas que se respira y mueren. Por eso, de alguna forma, esa guerra provocó que los animales, que los insectos, se volvieran en contra de los humanos y los consideraran sus enemigos. Y ahora mismo quedan muy poquitas zonas habitables. Y por eso se están pegando otra vez los humanos, porque quieren toda la zona habitable que pueda. Nausicaa vive en un valle muy chiquitito y muy cerca de la zona, de la zona contaminada. Lo único que evita que se mueran del gas es que hay unos fuertes vientos, de ahí el nombre del valle, que evitan que el gas entre. Entonces, Nausicaa realmente se lleva bien con los insectos, <ríe> muy fuerte, pero... Y trata Es la primera vez que aparece esta figura que luego se repite sobre todo en Mononoke, donde aparece todo con más bien contado y más desarrollado. Nausicaa pretende mediar entre los humanos y los insectos. Pretende ser un poco la línea media entre el humano que sobreexplota la naturaleza y la naturaleza en sí, el equilibrio. Ese tema ecologista recurrente en la filmografía de Miyazaki aparece por primera vez aquí en Nausicaa. Y como he dicho, en Mononoke lo desarrolla de forma más completa con Asitaka, que es... Tiene caracteres muy similares a Nausicaa, que intenta mediar entre todos y evitar la máxima cantidad de muertes. Y pues eso, una película bastante ecologista. Y lo que he dicho, que no se puede desarrollar como debería, de hecho el manga resulta más rico que, que el anime, pero um, se recomienda tomarlos como un producto global. No es que el anime sea malo, la película en sí y cogida... Um, como algo independiente del manga, es una buena película, a pesar de que técnicamente pues no sea como es, y el guión se coja un poco golpizas por porque hay personajes que en el manga son malos por algo, tienen un motivo, y en el anime se ven reducidos a una cosa muy plana, porque no hay tiempo para explicar el por qué. Aparte de que en el manga me parece que son seis regiones enfrentadas, por lo menos, en el anime son tres pero porque hay que simplificar. Por eso Miyazaki se mostraba retricente a hacer una película sobre ese manga, porque él sabía que en dos horas no era posible contener todo lo que él pretendía contar. Y como ya hemos dicho, el manga desarrolla mucho mejor la historia, pero merece la pena verlos los dos. Y destacar que otra vez aquí Eh, Miyazaki se quedó a gusto diseñando aparatos voladores, los monstruos también son, los insectos también son obra suya y el aparato volador en el que va Nausica las armas de guerra, todo eso obra de Miyazaki que ya he dicho está obsesionado con la mecánica. Pues nada, espero que os haya gustado esto, que hayáis aprendido alguna curiosidad sobre cómo se hizo Nausica y sobre todo que tengáis claro que sí que la distribuye el estudio Ghibli pero que no es la primera película de Ghibli que la hace el estudio Topcraft y bueno chicos, pues nos vemos en el próximo podcast Hola, bienvenidos al segundo podcast sobre el estudio Ghibli y hoy vamos a hablar muy rapidito sobre la otra gran figura del estudio, Isao Takahata y el productor de casi todas las películas de Miyazaki, porque no estaba desde el principio en el estudio, eh, Toshio Suzuki. Ambos son probablemente menos bueno, son menos conocidos que Miyazaki. En el caso de Takahata es un poco injusto porque es un director magnífico también, pero que la sombra de Miyazaki tan larga de lo que se le conoce ha acabado ocultándole y prácticamente nadie sabe quién es fuera de Japón. Isao Takahata nació el 29 de octubre de 1939 en Ise, una prefectura japonesa, y luego estudió literatura francesa en la prestigiosísima Universidad de Tokio, que no es nada fácil entrar, como se ha dicho. No tiene nada que ver con lo que luego haría, porque se dedicaría a la animación en el mismo estudio que Miyazaki, en Toei Doga. Trabajó desde mucho antes que Miyazaki. Como ya hemos dicho, le conoció cuando él era el vicepresidente de, de la asociación de trabajadores, del sindicato, y Miyazaki el presidente. Lo importante de Takahata es que cuando entró en Ghibli tenía muchísima más experiencia que Miyazaki y tiene más experiencia que Miyazaki. Es casi el maestro de él y hay que destacar que Takahata es un poco la parte racional del estudio, quiero decir. Él habla sobre temas históricos, mucho más realistas, y Miyazaki tira por la fantasía y el que le pone el corte en donde puede llegar de fantástico, está cajata Así que son un dúo bastante inseparable, aunque han dirigido películas cada uno por su lado, y que mucha gente se olvida de él, pero realmente está ahí. Y ya hemos dicho que fue el director de Heidi, de Marco, de Horus, el dios del sol, también trabajó la película de Lupin con Miyazaki. Con Horus se llevó una decepción bastante grande porque... Eh, fue un fracaso absoluto en taquilla, pero no es una mala película y realmente le sirvió para obtener una experiencia que lo aplicaría muy bien en Oshika en el Valle del Viento junto a, a Miyazaki. Se cambiaron de estudio juntos y fundaron el estudio Ghibli juntos cuando llegó el momento de poder hacerlo. Y nuestro otro protagonista, Toshio Suzuki, nació en agosto de 1948, Así que es un poquito mayor que el resto de, de integrantes del estudio y normalmente es el productor de las películas. Eh, entró cuando se hacía el Castillo en el Cielo, si no me equivoco, pero bueno, en Nausicaa no estaba seguro. Y lo importante de este hombre es que es el encargado de decirle a Miyazaki, oye, te estás pasando el presupuesto, o a, o a Takahata en su defecto, y oye, esto no lo hagas porque no es comercial. Es decir, es un poco el que hace el trabajo sucio del estudio, el que se pelea todos los días con los dos grandes gigantes que quieren hacer lo que les da la gana, pero no se puede hacer todo lo que les da la gana. Así que gran parte del éxito del estudio se la deben a Suzuki, que ha controlado en todo momento que las películas se pudieran vender o no, y gracias a él, en parte, se consiguen los enormes resultados de taquilla que darían eh, las tres seguidas, Mononoke, Chihiro y el castillo ambulante, que se convirtieron una detrás de la otra en récord de taquilla japonesa. Y nada fácil, y nada que... Eh, creo que habíamos presentado un poquito a estas dos figuras que también están en Ghibli y que por desgracia nadie conoce, más o menos. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante porque son dos nombres que normalmente no suelen sonar y les tengáis un poquito más en cuenta. Y bueno, pues aquí acabamos nuestro segundo podcast y en el tercero ya vamos a hablar de una película como tal, que es Náusica en el Valle del Viento. Y nos vemos. Hola, bienvenidos al primer podcast sobre Estudio Ghibli que voy a realizar yo, Vicky, la experta en cine oriental de subcultural. Bien, pues quiero que sepáis que solo se trata de una pequeña introducción a la filmografía del estudio y que para los que hayáis visto las películas solo va a servir para explicaros un poco cómo se realizaron, cómo se llegaron a hacer y algunas curiosidades. Pero no pretendo destripar películas a nadie ni hacer un análisis verdaderamente estricto de cada película. Entonces, en este primer número, porque voy a intentar hacerlos cortitos para que no os muráis escuchándome, vamos a hablar un poco sobre la vida y cómo llegó a ser animador Ayao Miyazaki, que es probablemente la figura más conocida del estudio y a día de hoy uno de los grandes gigantes de la animación. Eh, Ayao Miyazaki nació un 5 de enero de 1941 en Tokio y destaca que aunque vivía en una familia acomodada, se dedicaba a fabricar aviones, partes de avión. Porque este es muy importante, porque bueno, cualquiera que hayáis visto una película de Miyazaki sabéis lo que le gusta inventarse máquinas de todo tipo, voladoras, y esta afición viene desde que era muy chiquitito porque trabajaba con su padre y con su tío en la empresa. De hecho, cuando era joven, Miyazaki reconoce que era terrible pintando humanos y que lo que se le daba bien eran las máquinas. Luego ya aprendió lo demás. En Eh, se graduó en la universidad en economía y ciencias políticas que no tiene absolutamente nada que ver y solo una vez graduado empezó a trabajar en una empresa de animación que se llama Toei Ai, si no me equivoco Toei Doga perdón y bueno empezó a realizar proyectos menores era un animador pues de los del montón sin ninguna mm, especialidad ni nada fue cogiendo experiencia lo interesante de su época en esta empresa es que se convirtió en en el presidente del sindicato de animadores Y allí conoció al vicepresidente, que es Isao Takahaka, que es su gran compañero en lo que luego sería el estudio Ghibli. Y además pues, conoció a la que luego sería su mujer. Y eso es lo verdaderamente importante del estudio porque el resto son series realmente menores. Eh, Miyazaki luego junto a Takahaka recibirían en este estudio un proyecto que se llamó Horus, el dios del sol. Que tenía un presupuesto enorme y que intentaba igualar la calidad de los productos Disney que por aquel entonces estaban estrenando en Japón. Hay que decir que aunque la película les sirvió para conseguir experiencia, comercialmente fue un desastre absoluto y acabó provocando que tanto allá como Takahata y prácticamente todo el equipo que trabajó en la película fueran despedidos de, de la empresa. Y a costa de esto es con lo que ambos se cambian de, de compañía a Nippon Animation, que no tardaría en cambiarse el nombre porque esta empresa había recibido un proyecto o tenía un proyecto basado en Pipi Calzas Largas, una serie de animación. Y cuando ya estaba el proyecto medio realizado, pues la autora de Pipi Calzas Largas les negó los derechos a última hora. Y decidieron cambiar el nombre del estudio todo, con tal de olvidar el, el hecho terrible. Y entonces es cuando eh, Mi Yazaquita Cajata eh, reciben probablemente el proyecto más grande que han tenido antes de Ghibli, que son Pues una de las series más conocidas de, de la historia del anime japonés, que es Heidi, que la dirigía Takahata. Y, y Miyazaki, por ejemplo, dirigió la secuencia de entrada de cada episodio. El abuelito, dime tú. <risa> la animación la dirigía Miyazaki. Y lo importante de Heidi es que es todo un icono cultural en toda Europa, no solo en Japón. Y Heidi es sumamente conocida, tanto allí como aquí. Y provocó el gran boom de la colaboración entre empresas europeas y, y japonesas es decir, una cadena europea pagaba la serie y se hacía en Japón y hay mil ejemplos Heidi es el primero, pero luego tenemos la veja maya, que es una coproducción con Alemania o Calimero con Italia y en España pues eh, Darta Khan y los tres mosqueperros en Japón, está dibujada en Japón o Willy Fogg y la vuelta al mundo en 80 días y el siguiente proyecto que realizaría Miyazaki Cajata es sumamente similar a Heidi y es Marco, debido al éxito de Heidi, les dan esta nueva serie. Luego trabajarían en Conan el niño del futuro, que fue una serie de unos cuantos episodios, también con bastante éxito. Y luego trabajaron un par de proyectos fallidos, cuyos bocetos y demás fueron aprovechados posteriormente por otros trabajadores del estudio, pero Miyazaki Cajata eh, no realiza nada de a partir de esto, este Takahaka que hace Ana de las Tejas Verdes, que es otra serie bastante famosa, otra colaboración entre Europa y Japón, y que también se emitió en España. Después de esto, Miyazaki, su siguiente proyecto grande sería la película para una de las una serie de televisión también bastante muy famosa, que se llamaba Lupin III, que también se emitió en España, y se basaba en el manga de Monkey Punch, del mismo título. Monkey Punch es un seudónimo de lo que se llamaba así y que es, a lo mejor no habéis visto Lupán III, trata sobre un ladrón y las peripecias del susodicho ladrón para robar todo lo que se le pone por delante, y está basado en, un, en una novela que también habla de Lupán, pero Lupán III es su, bisni, es su bisnieto, eso es, <ríe> y su heredero moral, entre comillas. Y bueno, la película no es nada del otro mundo, porque está muy decirlo, limitada por el hecho de que se, baja, se basa en dicho personaje, pero Miyazaki por primera vez se quedó a gusto de diseñar máquinas, tanques y demás que aparecen en la película. Y también trabajaría después en la segunda temporada de Lupin III para televisión. Y en su gran último proyecto, fuera de lo que luego ya conoceríamos como Ghibli, aunque no lo es, que es Nausicaa en el Valle del Viento, que fue hecha por el estudio Topcraft, con la dirección de Miyazaki, con la ayuda de Takahata pero y esos animadores que luego pasarían a ser el cuerpo del estudio Ghibli, pero que realmente no son de la película no es del estudio Ghibli como tal porque se funda justo después de Nausicaa en el Valle del Viento y de la cual ya hablaremos más detenidamente su correspondiente podcast. Entonces ya sabéis un poco de la infancia de Miyazaki, de la cual me queda destacar no lo he dicho porque luego hablaremos de ello en Totoro que tenía una gran admiración por su madre y luego se nota en cómo trata a la figura femenina en sus películas que permaneció ingresada nueve años por tuberculosis espinal Y que vivía en un pueblecillo bastante parecido al de mi vecino Totoro de nuevo. Pues he dicho que ya hablaré de ello más en la película. Todo lleno de árboles y, bueno, el tema de la naturaleza le viene de que su pueblo ha dejado de ser el bosque que era para convertirse en una urbanización, entre comillas. Y lo poquito que queda de bosque lo ha salvado él a base de una asociación que nació después de la película de mi vecino Totoro. Pero bueno, ya hablaremos de esto, que me extiendo, en su correspondiente podcast. Así que chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.